tal? Muy buenos días, nos encontramos en otra nueva emisión de un programa de radio realizado por chicos y chicas de la Escuela 7 del 11. Nosotros somos el programa REC, Red Escuela Comunicación. Somos un programa que está cumpliendo ahora 10 años de existencia. Trabajamos con escuelas de nivel inicial, primario y secundario, en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a dar talleres de radio, ¿sí? De radio de comunicación. En esta oportunidad estamos trabajando con esta escuela, la Escuela 7 del Distrito Escolar Número 11. Mi nombre es María Clara Maurer, es la primera vez que hago la conducción de este programa de radio Hora Libre en el Barrio, ¿sí? Bueno, a ver, con la Escuela 7 del 11 estuvimos trabajando durante aproximadamente 7, 8 miércoles, ¿no? ¿Sí? Y trabajamos con un tema en particular, ¿sí? Los chicos y las chicas estuvieron leyendo un libro que se llama El Inventor de Juegos. Que este programa va a estar dedicado exclusivamente a toda esa producción y a todo ese trabajo que ellos y ellas realizaron desde, creo que desde el principio de año, con la señorita Jessica Marcelli. Sí. Pero antes de arrancar con este programa Que va a durar una hora exclusivamente dedicado a este tema Vamos a darle las gracias a nuestro eh, operador José Tapia Garzón A Néstor Cortés Que está ayudándonos acá por, con la producción Y además vamos a leer Todas las emisoras con las que trabajamos A ver, a ver Ailín www.programareg.com.ar correo electrónico horalibre arroba programarec.com.ar programarec.com.ar facebook programarec farco www.farco.org.ar radios que nos emiten 1. FM La Nueva Formosa Capital 2. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires 3. FM La Aposta, Moreno, Buenos Aires 4. Radio Comunidad Villalugano, Ciudad de Buenos Aires 5. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires 6. Radio Luna Azul, Huamaca, Jujuy 7. Radio Enag El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy 8. FM Educativa 94.3 Río Gallegos Santa Cruz 9. FM La Chicharra 88.7 Goya Corrientes 10. FM Rago, Raco 88.9 Raco Tucumán 11. FM El Zarzo Zorzal 88.9 88 Zapala, Neuque, Neuquén, 12, Radio Cultural de Santa Fe, radioculturalsantafé.wordpress.com Buenísimo, muchas gracias, Nicole. Bueno, vamos a arrancar con esto que es el primer bloque. El primer bloque está destinado a, ¿qué tema, Cristian? Eh, a una parte del hola yo me llamo cristian y ese tema es de decir una parte en la que una parte del libro del inventor de juegos bien y cuál es el, el tema entonces el libro el inventor de juegos te acordás el nombre del escritor Sí, se llama pablo de santis pablo de santis bien ¿qué me pueden contar de este libro? Eh, un poco la historia De qué trata A ver si tenemos ahí Algún oyente Que de repente diga Uy che, No sabía qué leer Y me están tirando Una buena data A ver de qué se trata El inventor de juegos Cristian eh, Se trata de un niño Que Desde su niñez Empezó a crear juegos Cuando su papá Y su mamá Cuando él cumplió 7 Lo llevaron a A un parque de diversiones En el que No se quería subir A ningún juego Y pero al último, cuando ya se iban, Iván quiso disparar en los patitos y, y si ganaba, le daban un regalo, pero él no le dio a ninguno y se, se estaba yendo hasta que el señor le dio un premio de un premio de consuelo que era las aventuras de Víctor Llade. Y él, había, él lo había leído la historieta y vio que tenía también ahí un, un mensaje que decía eh, Crea tu propio juego y, y envíalo hoy Y él hizo su juego Era como una especie de concurso, ¿no? Sí, un concurso de 10.000 chicos En el que él salió ganador Y solo quedaron 1.000 chicos Luego, después hubo otra competencia En la que era de lucha sin fin Que él hizo Y llegó entre los 100 mejores chicos Muy bien, Cristian. A ver, ¿y qué me puede contar qué es lo que viene después de toda esa parte? no Repasemos un poquito, entonces. Iván está jugando en un parque de diversiones, no gana, le dan un premio Consuelo, que es una revista de historieta. En esa revista descubre que hay un concurso. ¿Un concurso para presentar qué? A ver, vamos a repasar un poco esto. de marta acordás? ¿Cómo era ese concurso que tenía que presentar, Iván? A ver Camila Tenía que presentar un juego Un juego cualquiera, un juego de mesa Un juego, un videojuego, algo de la play ¿Cómo? Un juego que él lo inventé Bien, y entonces ¿qué hizo Iván? ¿Qué diseñó? Un juego ¿Y lo presentó? Sí Bien, entonces se nos había dicho acá Cristian que finalmente lo ganó Lo ganó y le dieron tipo un tatuaje para que se lo ponga en la palma de la mano derecha un tatuaje para que se lo ponga en la palma de la mano derecha Ese tatuaje le trajo algunos problemas, ¿no? Ahí van, finalmente Sí, eh, tenía un compañero en el colegio que era muy envidioso Y como era tan envidioso, le quería quitar el tatuaje Y como no... Se, se hizo uno él para que estén iguales O algo así A ver, ¿cómo era el nombre de este chico malo? A ver, Ademar Se llamaba Krebs Krebs, Krebs o Krebs Krebs, Krebs. Es el chico malo de, de la escuela ¿No? ¿Y, y qué, qué le hacía a Iván? ¿Por era malo? Además acá de que dijo Camila que tenía un poco de envidia Y el tema del tatuaje No le hizo la vida escolar fácil a Iván ¿No? Eh, lo hizo porque también Ese tatuaje que Iván tenía Era de De ...de su amigo que era... ...que era este, Morodian... ...en el que... ...él, en la casa que vivía Morodian... Él, te, ...él tenía... ...Iván tenía el tatuaje de esa casa... ...que Morodian lo había robado... ...de los rompecabezas de la ciudad de Sil... ...bien, y allá de esta historia... ...yo les cuento que leí el libro... ...leí para estar preparada... ...para poder ayudar... ...para poder trabajar con ustedes sobre el tema... Primero quiero decirles que me encantó la historia. ¿A ustedes les gustó? Sí. ¿Sí? A ver, mí Sí, a mí sí. ¿A ustedes, chicas, les gustó la historia? ¿El inventor de juegos, Ailín? Sí, me, me gustó mucho. ¿Qué es la parte? ¿Cuál es la parte que más te gustó? Um, a ver... Bueno, casi toda, toda la novela. ¿Casi toda la novela? Sí, casi toda la novela. Bien, es una novela larga, ¿no? Tiene casi... Como 246 páginas. Ah, mira mira que exacto. Eh, yo iba a decir casi 300, acá me corrigen. 246 páginas. ¿La leyeron en cuánto tiempo? En medio año, creo. No, tres o cuatro meses. Dos meses. ¿La leyeron en la escuela, en clase, en casa? Eh, en la escuela. ¿En la escuela con la señora Jessica? Sí. Sí. Bueno, después hay otra cosita que me parece muy interesante de este libro Que tiene que ver un poco con las localidades, ¿no? Con los lugares donde sucede la historia ¿Son reales? ¿Son ficticios? ¿Existen realmente? A ver, Axel Dale, Ademar, vamos El cuento que leímos era fantasía Era fantasía Entonces, ¿qué pasa con los lugares que aparecen ahí? ¿Cristian? Por ejemplo para empezar eh, eh, la, el, la ciudad de po, la ciudad pos no, no digo el colegio posul no existía la ciudad de decir no existía que fue inventada por el autor y también eh, que cuando iván fue a lo, la compañía de los juegos profundos se encontró con un con un, con un tipo que decía que era él o sea, con una copia de él mismo. O sea, que Iván en un momento se encontró con una copia de él mismo. Sí. ¡Guau! Wow. ¿Y era parecido? Sí. ¿Sí, de verdad? Ajá. ¿Y para qué? ¿Por qué había otro Iván ahí para, en la historia? Para que lo pueda ayudar a Iván por, a escapar de la compañía. Bien. Y al final resultó ser medio amigo de Iván, ¿no? Sí. Resultó ayudarlo, ¿sí? Sí. Bien, entonces habíamos dicho que el género literario es el género fantástico y por esto es que el escritor Pablo de Santis inventó un montón de lugares donde la historia sucede, donde la historia ocurre, un montón de personajes, no un montón de, de lugares, una escuela inventó y además, particularmente Iván después logra ir a la escuela a la que él quería ir. No era una escuela tradicional donde dan lengua, historia, matemática, escuela particular. La escuela, ¿te acordás, Cristian, cómo era que tenía unas materias bastante específicas, no? No, no, no era ni lengua, ni literatura, ni matemática. ¿De Pósul o decir La de Sil, la donde logra ir Iván. Um, no, no me acuerdo. ¿No ya. se acuerdan Porque... que había materias? No. como A ver. Con juegos. Era todo sobre un juego, todo de juegos. ¿Qué? Sí, Iván ahí tenía materias que tenían que ver con el tema de inventar juegos. Creo que había una que era como de redactar las instrucciones, que era algo bastante específico. Otra de diseño de las piezas de madera que había que tallarlas, ¿no? Había un montón de materias que, para nosotros, por supuesto, nos resulta raro porque solemos tener otras materias. Entonces, también acá el escritor lo que hace es inventar hasta una escuela, ¿no? Con un montón de materias, con un montón de cosas muy específicas que tienen que ver justamente... Con el nudo central de la historia Que son los juegos sin la invención de los juegos ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a poner la presentación que hicieron los chicos Y las chicas de la escuela 7 del 11 Somos séptimo de la escuela 7 de 11. Somos niños, niñas, preadolescentes. Significa cambios en el cuerpo. ¡Ay, olvidé! Somos estudiantes. Somos estudiantes. La mayoría de nosotros vivimos en el Bajaflores. Hora Libre ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar... Diez años de radio. Bien, vamos a cerrar el primer bloque, entonces, de este programa. A ver si hacemos una ronda de estos seis chicos y chicas con nombre, apellido, y a ver cómo la pasaron, si les gustó. Yo me llamo Camila Ramírez y sí, me gustó venir acá porque la pasé muy bien. Pero al principio me da un poco de vergüenza, pero la pasé bien. Yo me llamo Nicole corea y me gustó venir a este programa para participar. Yo me llamo Ailín Rodríguez y, bueno, todo estuvo tan bonito. No participé tanto, pero, bueno. Hola, yo soy Axia Aliaga y me gustó venir a... A la, a la escuela de radio para aprender hola yo <coughs> hola yo me llamo Ademar Condori eh, si sí, me gustó participar en, eh, en esta radio que se llama Radio Rec hola yo me llamo Cristian Condori López y me, me gustó venir acá en la radio participar con mis compañeros y quiero mandar muchos saludos a todos Yo quiero mandar un saludo para mi papá y mi mamá y mi hermana. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con el próximo bloque. Un hombre de frente a una ventana Súper lucida la mirada Recorre el pasaje y no no su interior es luna Son sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonidos que conducen temor Y también melancolía De esperar, de esperar De esperar que ella vuelva Y me diga Acá estoy mi amor, no existe segundo bloque de Hora Libre en el Barrio entró un nuevo grupo de chicos y chicas a ver, vamos a hacer una pequeña ronda de presentación, nombre, apellido y a ver si se animan a decirnos a contarnos a los oyentes cómo se sienten Hola, buenas buenos días yo me llamo Alan Loza Balboa y estudio en la Escuela 7 del 11 Hola, yo soy Maylin Silas y también estudio en la Escuela 7 Buenos días a todos, mi nombre es Kevin y yo estudio en la Escuela 7 del 11. Hola, yo me llamo Celeste y también estudio en la Escuela 7 del 11. Yo me llamo Helen Corea y también soy de la Escuela 7 del 11. Yo soy Melina González y también estudio en la Escuela 7 del 11. Bien, buena presentación, pero ninguno me contó cómo se siente. Están nerviosos, contentos. Cuando ya vaya pasando el tiempo capaz, me bien pasar o sea. y yo también soy un que voy a estar acostumbrándome y se me va a perder de miedo de a poquito ¿no? ¿sí? Helen ¿cómo estamos? bien normal con un poco de miedo bueno de a poquito voy a ir pasando eso es normal vieron que al principio cuando uno entra en un lugar nuevo que es un estudio de radio en este segundo bloque tenemos un tema importante que es el tema de la promoción de la lectura ¿sí? ¿sí? Acá los chicos y las chicas, cuando hicimos la pausa, me propusieron hacer un pequeño cambio en la logística del programa de radio. Lo que plantearon es que los chicos, las chicas, les pregunten a los chicos algunas preguntas que estuvimos trabajando en clase. Vamos a ver cómo sale. ¿Sí? La primera pregunta dice, ¿les gusta leer? Ah, sí, nos gusta leer mucho, porque puedo aprender cosas sobre la lectura conociendo palabras nuevas. Sí, en la escuela leemos bastante La, la profesora nos hace leer mucho y, y bueno o sea Es algo que después nos ayuda a nosotros también La otra pregunta era ¿Qué herramientas te da la lectura? ¿Para qué sirve leer? La lectura te da eh, Aprendizaje A conocer nuevas palabras A ver, vamos a Escuchar un pequeño audio Que se llama Soy lo que leo Radio una sentencia latina, una antigua sentencia latina que dice de ti lector trata la fábula yo creo que por eso leemos porque por más que las historias transcurran en épocas remotas y en lugares lejanos siempre siempre esas ficciones hablan de nosotros soy Pablo de Santis, soy lo que leo Hora Libre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 ¿Anteriormente, ¿Ya habían leído una novela Un libro con tantas hojas Como este de Pablo de Santis El mentor de juegos? ¿O es la primera vez que leen un libro completo De más de 200 hojas? A ver Kevin eh, Para mí es el primer libro Que leo con tantas hojas Porque estamos leyendo esos libros Que son El Rey Secreto eh, El Último Espía el... Que no son tantos Tan largos como este Son un poquito cortos, con cuentos cortos, así. Pero sí, es mm, el libro de, de, del Inventor de Juegos fue el único libro que fue el más largo. Bien, entonces es el primer libro tan largo que leen. Y va a ser el único, vamos a seguir leyendo más ahora, ahora que ya le agarramos un poco el gustito a la lectura. Y según la, la seño vamos a seguir leyendo. Más todavía Bien, acá ahora tenemos a, a la Seño Jessica que está haciendo gestos A ver Seño La llamamos para que hable un cachito ¿Cómo, cómo fue esta, esta planificación Del libro, de la lectura, la decisión? Bueno, primero buenos días a todos Mi nombre es Jessica Como ya me habían presentado En realidad me gusta mucho este autor Y lo sugiero a toda la comunidad lectora Y es un libro Totalmente fascinante Llevadero, fácil Y bueno, la verdad que lo recomiendo un montón. Maradona, Maradona. Sí, y además del libro vieron la película, ¿no? La película que está basada en la historia del libro. ¿Se llama igual la peli que el libro? Eh, sí, se llama igual. El inventor solo, de juegos. Sí, solo que con cambios diferentes que en el cuento. Sí, o sea, eh, es el mismo eh, la misma historia, pero le cambian algunas cosas a la película. Mejor la película, no sé. Tiene de cuenta Menos cosas que el libro eh, Aparte son, Dice a veces cosas diferentes Y cosas así Bien, entonces hay algunos pequeños cambios ¿No? Eh, ¿Y qué les gustó más? ¿La película o el libro? A mí me gustó más El libro ¿Te gustó más el libro? Sí Bien, vamos a escuchar el tráiler de La película te queda un turro. En el mundo de Iván, los juegos eran todo. Hasta que un giro del destino. ¡Ey! No olvides tu premio de consuelo. Lo volvió una aventura real. Invento un juego y envíalo hoy mismo. Iván, levántate. ¡Felicitaciones! Eres el ganador del concurso. El gran juego recién comienza Quiero que te aborres ese tatuaje No sabes lo que representa ese símbolo Soy Nicolás, tu abuelo Tú eres el más joven en la dinastía De los mayores inventores de juegos en el mundo Pero resolver este misterio ¡Iván! Le hará enfrentar grandes desafíos Debo averiguar qué le pasó a mis padres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 Ahí estábamos escuchando el tráiler de la peli Yo no la vi todavía, la tengo en casa eh, Parece que está buena, ¿no? Muchos actores también ¿Cómo, ¿Cómo está representada los lugares donde ocurrió la peli? Vieron que son lugares muy específicos ¿Cómo son esos lugares? Lugares de aire libre, emociones eh, Lugares chiquitos o así, con paredes O afuera, como las partes cuando sus padres desaparecieron Fue como en un parque Y cuando, cuando estaba buscando a sus padres, o como la escuela, que es más grande pero tiene paredes. Esa es una diferencia importante, ¿no? El tema de los padres de Iván. Me parece que hay un cambio ahí bastante importante, que en el libro sucede algo y en la película... Eh, sí, esa es, esa es una diferencia, porque en, la, en el libro los padres de Iván como no aparecen porque es como están muertos y en la película aparecen vivos y desaparecidos porque fueron como capturados por Morodian y como iban a ser como si se iban a morir por crees que les iba a meter en un pozo con tiburones. ¿Y cómo aparece Morodian en la peli? ¿Se acuerdan cómo es? Parece bueno, pero es que a él le pasa cosas y quiere que le pase a los demás para que pueda pasarle lo mismo como como él también perdió a sus padres y quiso que Iván fuera un grande mentor de los juegos pero también que pierda a sus padres Es decir que Moro Ian se encarga de que le pase algo parecido a Iván, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con el bloque número 3 Amarme es perder ¿Sí? No te preocupes ja me quisiste, para crer bloque del programa Hora Libre en el Barrio. A ver, vamos a presentarnos. Nombre, apellido. Hola, soy Diego Samuel Quisbert López. Hola, me llamo Michael Rodríguez. Alexis Lesgano. Hola, soy Luciana Quispe de la Escuela 722. Hola, sí Marcelo Mercado. Eh, me llamo Carla Casú. Bien, este grupo entonces es el encargado de contarnos un poco quién es el autor, ¿no? Un poco sus datos biográficos, la información sobre Pablo de Santis. La primera pregunta es... ¿Cuándo naciste al autor? Sí, el autor es Pablo de Santis, quien ya de quien ya hemos seguido algunos libros como El Rey Secreto, El Inventor de Juegos... El Último Espía y Lucas Lenz el Museo del, y el Museo del Universo actualmente. Segunda pregunta. Le de él? Leímos sus biografías, sus novelas, con muchos capítulos, que es el inventor de juegos. ¿Cuándo empezó a escribir y cómo? ¿Tenemos la respuesta? No, más o menos. A ver, Alexis, si te animás más o menos a respondernos. ¿Cuándo empezó a escribir Pablo de Santis? Lo que te acuerdes, a ver, lo que estuvimos investigando. Entre 1986, creo, y uh, hasta, hasta creo que 2007, más o menos, uh, pero... ¿O sea que hace más o menos 10 años que no escribe? No, que escribió <risa> más o menos como uh, 15, 14 años creo que escribió, es lo que leí de él, pero... La verdad es que no le presté tanta atención sino que me gustaba más que haya escrito los libros que interesarme que él en qué tiempo lo hizo eh, yo escuché que él se inspiró eh, eh, hace tiempo en con, con un, un, un libro llamado de rey rey rey de algo rey, el rey secreto que se inspiró en ese libro para seguir estudiando y leer y a escribir libros y, y que en su tiempo los libros costaban muy barato. Como ahora que cuesta uno, podría llevar en su tiempo como cuatro libros. Uh -huh. Dale, ahora vamos así con la siguiente pregunta. Tercera pregunta, ¿dónde nació y cuándo? No. Ver, ¿Cuál fue su primer libro? A ver, ¿dónde nací cuando tenemos la la respuesta, Diego? Sí. A ver. Nació en Argentina. No puedo saber el, la ciudad con exactitud pero fue en Buenos Aires. Está bien, ciudad de Buenos Aires. ¿Alguno de ustedes se imagina siendo escritor o escritora? Escribiendo historias, cuentos. A ver, Alexis. Eh, sí, me imagino. Bueno, me imagino desde... Ahora me estoy imaginando cómo serían a eh, dónde sería eh, por qué y, y, y, y qué sería lo que me motiva a mí lo que me motivaría es eh, crear algo que me gusta a mí y que lo comparta y, y, y eso lo quería pero donde yo lo haría sería en, en un lugar a donde me gusta mucho y eh, Eh, ¿escribirías sobre un lugar que te gusta mucho? Sí, sería Japón ¿Japón? ¿por qué te gusta Japón? Eh, digamos que eh, muchas, muchas particulares sino sí, que me gusta lo, su cultura su comida ¿Qué, ¿qué probaste de comida de Japón? Eh, volví algo algo no sé cómo se llama, pero como una carne espesa que era digamos que lo hice con unos con unos eh, eh, con una con una ensalada uh -huh. y, y más con una pulpos eh, no eh, cómo se llama en eh, la extremidades de pulpos bien y fue muy bueno y también lo que me gusta es que como hablan el idioma sí la musicalidad que tiene el idioma japonés, ¿no? Muy particular. Bien, acá tenemos entonces tal vez un escritorio en potencia, Alexis, que tal vez se dedique a escribir cosas sobre Japón. Marcelo, ¿vos te imaginas escribiendo historias? ¿Sí? ¿Sobre qué, por ejemplo? ¿Sobre qué te gustaría escribir? Sobre lo que pasó en ahí. donde ahí? En el país que yo nací. ¿Y cuál es el país en el que naciste? Argentina. Argentina. ¿Y qué te gustaría escribir? ¿Sobre el pasado? ¿Sobre el presente del país? ¿Sobre el pasado? ¿Sobre el, ¿Sobre el pasado? ¿Alguien más se imagina escribiendo historias? A ver, Diego. Yo me imaginaría escribiendo historias para la Marvel Comics. Ajá, bien, a ver. Escribiendo varias historias acerca de superhéroes u otras cosas también. Bien, entonces sería como algo más bien tipo historieta, ¿no? Con superhéroes... Y ya tenés algún invento, algún superhéroe inventado por vos con algunos poderes especiales? Mm, no. no. Se me está ocurriendo, pero no tengo el nombre. Ah, bueno, pero eso eso se puede ir pensando. El poder sí lo tengo. ¿Cuál es? Copiar cualquier poder tocando una persona. Copiar cualquier poder tocando una persona. Un, ¿Unas personas un, un superhéroe, algún otro superhéroe? Es como que el superhéroe toca a otro superhéroe y se contagia del poder. No, no. Eh, El cómic de aquel superhéroe. Sí, sí, sí. Bien. Y ya lo estás diseñando, lo estás dibujando, ¿de a poquito? Buenísimo. ¿Alguien además A ver, Alexis. Eh, yo siempre fui bueno para poner nombres. Eh... ¿Lo podés ayudar entonces a Digo que le falta el nombre del superhéroe? Sí, desde pequeño he ponido nombres a cualquier cosa... Bueno, pero con nombres generales, inventadas y, y raras eh, yo, yo hice de todo tipo de nombres, sino que me salía muy bien eso Y, y la verdad es que nunca lo usé porque no me importó Pero lo podría hacer para hacer las historias que quiera Está bien, lo guardaste para cuando llegue el momento de, de sacarlo a la luz y poder compartir. Sí, pero esa luz sería un poco más azul que amarilla. Perfecto. volvamos entonces un poquito a la historia de Pablo de Santis que nos inspiró, ¿no? Pablo de Santis a poder proyectarnos como escritores o escritoras a empezar un poco a diseñar. A ver, Diego, ¿está levantando la mano? La siguiente pregunta que quiero hacer es de... Esto. Perdón por interrumpir, pero la siguiente pregunta es ¿cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue su primer libro? El Palacio de la Noche. ¿Lo leíste? No, simplemente escuché del libro que fue el primer libro de uno de mis compañeros que compartió la información para que pudieras responder a la pregunta. Bien, vamos a escuchar entonces un poco sobre información, a ver quién es Pablo de Santis. Mi nombre es Pablo de Santis, trabajé como escritor, eh, guionista de historietas y también como periodista, publiqué algunos libros para adolescentes, entre ellos El inventor de juegos, eh, El sombra del dinosaurio, El libro de cuentos tras noche, también algunas novelas para adultos como La traducción, El enigma de París. Me pertenezco al grupo de los, de los escritores que, que creen que un elemento central de, de la literatura es la imaginación. Un libro es una invitación al lector a que viva con su imaginación en, en ese mundo narrativo durante un cierto tiempo. La primera vez que sentí que a la gente le gustaba mi trabajo, yo creo que fue eh, a partir de, de las historietas. Para mí Fierro fue una especie de, de escuela intelectual Yo era muy joven en ese momento. Después fui, me convertí en jefe de redacción años después, ¿no? Eh, pero entonces fue toda un, una etapa de mi vida así muy muy importante. Fui encontrando mi estilo, creo que de una manera un poco eh, instintiva y, y creo que no escribo de manera tan diferente desde que empecé a escribir hasta ahora. Siempre aspiré como a cierta a cierta claridad, aspiré a la, a la brevedad. A mí sin, realmente no, no me gusta ser aburrido. Como periodista me definiría como periodista de, de segunda o tercera eh, categoría. volvería a trabajar eh, como periodista y a veces eh, vuelvo a hacer alguna, eh, alguna nota, generalmente con, con temas vinculados a la, eh, a la a la literatura pero me gustaría también hacer otro tipo de, de notas inclusive tengo algún alguna idea me gustaría en algún momento hacer algún libro que, de no ficción digamos, que, una biografía o algo, me, es uno de los que me gustaría en algún momento hacer eso no soy muy lector de libros periodísticos y, y me interesa mucho ¿no? siempre, siempre eh, me, me atrapa mucho el, el, el, el periodismo y él y también la relación del periodismo con la literatura y como muchos periodistas se equivocan al pensar que para eh, para hacer eh, para hacer un, un libro que quede más allá de su circunstancia para que se convierta, digamos, en cierto modo en literatura a veces tratan de rehuir el periodismo entonces tratan de rehuir del testimonio ponen demasiados adjetivos y yo creo que es lo contrario que se logra, se logra alcanzar la literatura profundizando en el lado periodístico y no negándolo, ¿no?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 Ya para despedirnos quisiera hacer la siguiente pregunta para todos Si conociesen al autor Pablo de Santis ¿Qué le dirían? Que su trabajo es espléndido Es algo que nunca he visto antes Pero es algo que es diferente Todo en el mundo es diferente Lo que él hizo es algo que he trabajado y estudiado por más o menos un año Y es uno de los mejores autores y que sus libros son muy buenos en todo este tiempo que hemos trabajado con la señor Jessica y que sus, que sus libros nos inspiraron a todos nuestros compañeros y que todo lo que hemos leído no nos hemos imaginado todo lo que pasó en nuestra mente tenía muchos relatos, cuentos policiales, fantasía y que todo lo que leímos fue increíble leímos varios cuentos y eso eso fue bueno y para despedirnos le deseamos buena suerte para todos bueno vamos a pasar al último y cuarto bloque que tiene que ver con el juego Sentís que estás de cara a un precipicio i por alguna razón estás acá parado Como si hubiera un plan que ja estava pensado Sabes que sempre és tu condición La de ser aprendiz en este abismo No busques la Tan solo sé vos mismo Esa será tu voz La voz de tus instintos No es tan fácil de creer No es tan fácil de enfrentarme Al espejo lo que sé mal pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces de creer, no es tan fácil enfrentarme a este ko, ya vi lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces. Tanto nos reclaman de por qué jugamos en el colegio, en la casa, en todo lado. Es por eso que Pica ha preparado este reportaje especial hablando sobre la importancia del juego, la importancia de lo lúdico. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces los adultos te han dicho que jugar es una pérdida completa de tiempo? Pues, ¿qué crees? Obviamente están completamente equivocados. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington se ha dedicado a investigar la importancia del juego en el desarrollo de tu cerebro. Pues, hasta hace no mucho, se pensaba que el juego en crías de mamíferos ayudaba a desarrollar habilidades físicas como la caza, por ejemplo. Pero gracias a esta investigación dirigida por Jack Paxek, se ha descubierto que el juego evidentemente... Produce grandes cambios en el cerebro Pero no desarrolla habilidades físicas Sino habilidades sociales Y la capacidad de interactuar Con otras personas El estudio también dice que las horas que pasamos jugando Son a veces más provechosas Que las que pasamos en el colegio Si, sí, lo dice el estudio No lo dice Pica, lo dice el estudio Así que ya sabes Que no te digan que pierdes tu tiempo Y ve a jugar Y sigue jugando, y sigue jugando Hora Libre. Donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. Radio. Cuarto y último bloque de Hora Libre en el barrio. Estamos con Hola, Mar yo soy Marco Antonio Moyo. Yo soy Diego Zamorquis Verlópez, de nuevo. Y yo soy Alexis Lescano, que le gusta mucho el anime. Hola, yo soy Alison Ruiz Isla. Hola, soy Agustín Nicolás Castro. Bien, y otra compañera que tengo a mi lado que por ahora no quiere hablar. Vamos a ver si logramos que a medida que pase el bloque se anime, aunque sea, decir algunas palabritas. Bueno, este bloque entonces, ¿de qué trata? ¿De qué tema trata? ¿Qué escuchamos recién? De los juegos. De los juegos. Si es lindo no es lindo jugar ¿Y a vos qué te parece Alexis? Eh, ¿Para mí? Sí Bueno, para mí jugar es algo que ya no lo hago hace tiempo ¿Cómo que no lo haces hace tiempo? Mira, no eh, hace como de primer, de cero años hasta los dos años juego Pero a partir de este año ya no me convence tanto jugar Sino que emplearme en el estudio que tengo Pero eh, a jugar, si tengo tiempo, lo hago Para mí el, el, el juego, jugar, uh -huh. para mí es lindo Pero para los infantes, para mí ya no hace falta Pero eh, es divertido jugar y quiero hacerlo de seguir jugando Alexis, vos estás muy posicionado en esto de estar en séptimo grado que se si viene la escuela secundaria que hay que estudiar, estás muy bien muy responsable, pero bueno también está bueno jugar ¿no? Agustín, ¿a vos que te parece que vos me contaste un poco que le dedicas varias horas por día al juego, ¿no? La mayoría de con mucho al juego ¿La mayoría de, de las horas del de, de día? De las horas del tiempo, sí ¿Y a qué juegos? Juegos de compu, PC, netbook Juegos de compu, PC Y PlayStation. Playstation Y a ver, ¿a qué tipo de juego jugás? Por ejemplo, contanos un poco En que realidad yo no, no tengo sé cómo idea. Explicar, son muchos Pero el que más te guste El Call of Duty ¿El? Call of Duty ¿Y de qué trata? Es un juego de shooter de FPS ¿Un juego de showter? ¿Showter será disparo? Sí, juego de disparos A ver Alexis, contanos un poquito Pero yo prefiero algo más clásico, más normal ¿Como que Como por ejemplo Como jugar um, al volei Al volei Eso me algo encanta, clásico, lo real. hago por pasión Esa pasión es, es mía eh, Yo la tengo desde los 6 años hasta ahora Y, y aprendiendo el volei aprendí el, el los quemados A jugar al quemado Sí, y disfruto mucho agarrar una pelota y darle en la cara a alguien y que le duela que <risa> se caiga. Ah <risa> Bueno, qué confesión, qué confesión que acabas de hacer, Alexis, en este programa de radio. Bueno, eso no está muy bueno, eso de querer pegarle a un compañero, de sacar toda la furia. Y Pero también una... esquivarla, divertirse, agarrarla y después tirar esa bola y un crompa. <risa> bueno, tendremos que, que pensar cómo descargar un poco toda... Toda esa energía, ¿no? Sin lastimar a los otros Porque eso no está bueno Bueno, eso no está bueno Pero, pero es lo que te pasa <risa> Es lo que yo hago <risa> Es la verdad Señoras y señoras Alexis acaba de confesar Tengan cuidado Cuando jueguen con Alexis al quemado de Alejar un poco las caras Porque viene un pelotazo fuerte Agustín, ¿qué querías comentarnos? A mí más me gustan los juegos de gaming los juegos de C sí, En realidad virtual te gustan más los juegos de PC Y jugás solo con alguien Multijugador Y tenés que tener a una persona a tu lado O puede ser alguien mm. en otro lugar Sí, puede ser online otro lugar. Ah. Online servidores Online O sea, conectado una conectado netbook por, oh. por la red wifi Eh, la red Wi-Fi lo usas para conectarte con otros jugadores que están a distancia o cerca de ti Pero no eh, en tu casa, sino que online es para jugar eh, Que tú usas una máquina Y el otro lo usa una máquina para jugar un juego que se juega online Y a ver, Marco, ¿a vos te gusta jugar? A mí lo no juego mucho de realidad virtual yo, yo para la computadora más lo uso para ver para ver otras cosas ¿Como cuáles? Más bebidas ¿Y a qué jugás cuando jugás? No, casi, casi nunca juego nada. ¿No? ¿En los recreos? Juego, ¿De la escuela? Juego con... Con, con mis amigos de, que están acá, que están ahí afuera. Eh, a la mancha nada más. A la mancha. ¿Tienen varios tipos de mancha o juegan a la mancha clásica? Clásica. Claro, sí. Vieron que hay... Mancha, plancha, mancha... Un montón de tipos de mancha. A ver, Alexis, ¿a qué como juegas? Como la pa mancha pared... Mancha pared... Mancha suelo... Que si tocas el suelo, nadie te puede tocar. Ajá. Como las escondidas, esa es clásica. Clásico, las escondidas. Como el, el fuego y hielo... Como... Eh, como... El, el puente... Y a ver, Diego. Eh, aparte de la mancha clásica, Marco y yo y mis amigos jugamos también ¿Cómo se llamaba? Mancha zombie. Mancha zombie me encantó. Espectacular la mancha zombie. Che, ¿y qué les parece esto de que gente grande también juegue? El juego es algo solamente para los chicos y las chicas. Los adultos podemos jugar, tenemos derecho a jugar. Sí, tiene derecho. Todo, ¿todos, pueden jugar? Todos pueden jugar. No hay edad. Ese de derecho alcanza hasta hasta la muerte sin parte. excepciones. Sin excepciones. Bien. Sí, pero una excepción a excepción habría What? de salud, comportamiento o que no sé, se, no sé las reglas del juego. Como como Alexis, como usted una persona que no sabe jugar el juego Ajá. y hace todo lo equivocado no podría jugar bien, pero si le enseñan, aprender sus errores, lo haría bien. Entonces, que para jugar también hay un cierto grado de responsabilidad que tiene que ver con que uno también aprenda las instrucciones del juego para poder jugar y que todas las pasemos bien con el mismo derecho, con igualdad de condiciones, ¿no? Si yo sé las instrucciones, todos vamos a poder jugar de igual manera. Sí, pero de salud. Vamos a ir cerrando este maravilloso programa de hora libre en el barrio. Vamos a hacer otra rueda de presentación. Chao. Hasta la próxima hasta la próxima programación de esta, de esta radio Y que jueguen los deportes La PC no te ayuda para nada Como otras personas que se, los, se queda ahí nomás Bueno, acá Alexis le da un mensaje a Agustín Guarda con la PC Guarda con la cantidad de horas que le dedicamos a jugar a la PC Y que no rompas la pantalla si te ganan Perdón, pero cierren por los teclados Lo rompo de pelo tira Lo parto a la mitad Bueno, vamos sí, entonces con Inside Derechos tímida. del Niño de zamba. samba Zamba Pregunta ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé.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 ¿Qué fue? Samba pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. <risa> <risa>